voy a mandar al parlamento una ley de movilidad que va a ser aplicar el índice que se le aplica a las jubilaciones también de manera tal de manera tal que la asignación universal por hijo la asignación por embarazo y las asignaciones familiares que perciben los trabajadores en relación de dependencia, van a ser ajustadas con los mismos índices, que son ajustados los beneficios previsionales de nuestros jubilados y pensionadas dos veces al año con el mismo índice.